De mi casa Y todo el mundo me lo advirtió No te juegues con esa fulana Que ya no tiene compasión No hice más que virar mis espaldas Y en mi cabeza un cubo sonó Y se formó tremendo chichón en el cabezón. El que no oye consejo no puede llegar a viejo. El que no oye, consejo no puede. Al chivo le gusta el... Попороб, попири-пири попороб